inicio de espacio publicitario alma tras la sierra en los hornillos alquileres temporarios y permanentes alma tras la sierra muy grande los si quieres comprar o vender tu lote casa o campo campoácanos al 3544 66 -0034 el cielo esco ocanos en facebook o instagram como alma tras la sierra alma tras la sierra 3544 66 34 solito por el monte y el arroyo a nuestro pies alma tras la sierra Yeah. Carnicería a Los Tornillos, Carnicería a Los hornillos de Gabriel Funes. Acá esperan en el Super Los Chinos con la mejor carne. Recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene hacerlo Dedicate one to the ladies. Sometimes your back needs some to keep you cool. Uh, now sometimes your baby need something to keep you cool better look out now though dave's got something to you tell you what it is time your eyes remain stopping when I'm passing by on my mind your eyes remain stomach me when I'm passing by see oh, now oh, man Bueno, retornamos al aire, estamos acá por supuesto en la FM 88.5 de acá para el mundo, eh, me estaban diciendo que no andaba, estaba colgado el streaming, así que ah, eh, la gente ya se puede reincorporar al streaming, está de, de vuelta funcionando para los que nos escuchan de otros lares ¿no? muy, bien, eh, muy bien. recordamos entonces que tenemos la dicotomía que trajo Benito que es Sergio denis Rolistón ¿eh? voten ahí ya ha votado gente Un, de... sí, que... ¿eh? tienen algunos guarismos quién va... va a ir anotando ¿Quién... bueno yo anoto, yo anoto. Dígalo, a ver cómo... dígalo, cuente los mensajes que tenemos eh, quiere que lea mensajes si sí, vamos a retirar la vía de comunicación que es 3544 570 127 ahí está ¿Querés leer, Chicho, los no, mensajes? No, usted y... A ver, Martín el Uruguayo dice, huh. voy con Sergio, murió arriba del escenario. Sí, Muy... en realidad murió arriba del escenario, sí, claro. sino que en, en un un su caída, sí, no, después quedó en coma, un coma largo, sí, pobre y ser. después eh, palmó Olive. sabe que Me había olvidado eso, pero sí, sí, sí qué, sí, qué un tremendo, bajarás. un accidente, bueno, murió, la verdad que en, en su salsa, ¿eh? Después dice, una vamos a censurarle una partecita y dice, Mick sigue haciendo escenario y seguirá cantando. Sí, sí está impecable, Mixi. Homenaje al puntos suspensivos y voy con el tema de cancha, dice. ¿Cuál será Y hay mucho, el de Sergio Dene me imagino. Mm, sí, Sergio Dene de cancha cuáles? Sí, es? hay mucho que es de cancha. Sí. Sí. Bueno, y bueno, nos a... dijo, "¿Cuál es el número que es el 38, señor? ¿Qué eso le importa? Importante para jugar Mariano. Ah, estamos dormidos, viejo. 138 uruguayo. Eh, a ver, acá hay uno de Ladri, quiere leerlo? El Adri. ¿Qué dice Ladri? ¿Qué dice Ladri? ¿Qué dice Ladri? ¿Hm? Muchachita la peineta y <ríe> se muere de risa. Dice, las piedras rodantes Las piedras rodantes Los Rolling, Rolling Stones Stone, Ah, no, pensé que, era que había ido acá a la sierra Después tenemos María ¿Qué dice María? Los Rolling Stones ¿Cómo anda María? ¿Bien? Solo dice Cortito que quiere los Rolling Stones It's only rock and, rock, only María. Rock and roll, María Bueno, oh, yeah, gracias yeah, por escucharnos yeah, también Bueno, por ahora viene así ¿eh? Tenemos Eso nomás Bueno, yo tengo eh, varios que están buenos porque te responden. Gracias por su consulta, te responderemos a la ah, verdad. Sí, sí. Claro, cuando nosotros enviamos la difusión, claro. hay algunos que son mensajes automáticos. Entonces, eh, ahí, ahí está. Me parece que está escribiendo eh, eh, nuestro amigo uruguayo, no sé, para insultarnos o decirnos algo. Algo, algo va a decir. Algo va a decir. Bueno, que... entonces recordamos que tenemos una promo de M &M que sí, M&M que es imperdible, que es... ¿Qué es, señor? ¿Qué es? Cuéntenos. Una, un latón de Schneider, del grande, más sí, una muzarela a 2.700 pesos. Apague el horno, la jornada. Tremendo. Ahí ¿eh? se viene manteniendo el precio porque la semana pasada era el mismo. Así es que, antiinflación. Antiinflación, me diría. No cocinés, mi amor. Bueno, bueno. 557-556 el teléfono. Le agrega la característica del Valle, si no tiene. Y ahí tenemos... El teléfono de M&M. Fantástico. Eh, acá nos dice Martín, el uruguayo, la data que usted preguntaba. Sí. 138, Las Piedras. Las Piedras. Mira las Piedras. Mira qué casualidad. Por eso decía los cantos Roca. rodados. Lo interpretamos mal lo que estaba diciendo. Gracias, ah, Martín, querido. Gracias, el ¿Qué bueno, era, Muy Martín. bien, muy bien, ¿eh? Habla más específico. Uruguayo no tiene esa... No, porque los <risa> cantos rodados sí, igual sí. lo dijo Ladri, me parece. Sí, sí claro. Bueno, ladri, pero todo, pero está todo está relacionado. Todo ¿Eh? sí, sí, Las piedras, el canto rodado. Está sí. todo... Eh, si le parece... Eh, Si quieren, llegó un sobre sí, ah, sí, sí, Si sí. quieren, lo podemos eh, abrir Llegó acá un eh, Sí señor, un, un sobre Que eh, mandan las autoridades eh, Con la siguiente Información trascendental eh. A ver, rópalo por, por favor Información urgente de último momento Trascendental <risa> Dice el título, "Upa, esto viene complicado, eh". Las excentricidades más absurdas de estos famosos. Ahí está. Ah, Chismes. Sí. sí. Son los Cuidado con lo <risa> que tenemos... van a decir, eh, la gente Opa. famosa de los hornillos, por favor, le digo. Bueno, a ver. Eh, acá hace es una, una especie de prólogo, como todo en la vida, ser una celebridad tiene sus pros y sus contras. Ah, sí. Así parece. Mucha gira en torno a la fama y a las disparatadas cantidades, que se me de dinero que poseen. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, no, claro, no es un problema tener mucha eh, plata. Bueno, uno lo hace hacer de boludeces, parece. Vamos a ver. <risa> Eh, ¿Arrancamos? ¿Le Arrancamos. parece, Chicho? Vamos con la primera. No, con la primera. Y... No, con la primera vamos. vamos con la primera. El señor Frank Sinatra, que me parece que a usted le gusta mucho. Porque... Sí, yo soy tengo un tatuaje en la espalda, por eso no lo digo, de Frank Sinatra. Mandaba mensajes así. Frank Mensaje Sinatra. de texto nos manda siempre. Sí, sí es un oyente del programa, de, de otro plano. La estrella estadounidense tuvo extraños deseos hasta luego de su muerte. Ah, ah, ¿vio? Sigue luego del de <risa> amor el, el deseo extraño era escuchar este programa <risa> claro. Dice Lo cierto es que su funeral fue bastante original ¿Ah, sí? De acuerdo a con sus planes El cantante solicitó que dentro del ataúd Colocaran sí. Una botella de whisky bien. Sí, bien, Un encendedor ah, bien. sipo Y 10 centavos, diez que, centavos que, que pidió expresamente 10 centavos, diez centavos. ¿Eh? Ya que de necesitar ayuda Con ellos podría ser una llamada de emergencia Bueno, pero ah, era, Tenía muy bueno no no, Igual no está con, eh, contemplando la inflación Porque no si despierta dentro de 10 años 10 Hay inflación todo, también no en Estados nada. Unidos Es más, nuestra inflación viene exportada allá. <risa> Bueno, eso es otro tema ¿no? O sea, pida un dólar Una moneda un dólar y en ese ¿no? momento no estarían los ¿no? celulares tenía, No hubiese más frágil Bueno, bueno, Tarasca, hermano. Un maleticito. Claro. Eh, Frank Sinatra igual eh, también tenía, ahora que recuerdo, eh, otras polémicas. Él siempre se lo asoció con la mafia ¿no? de, esta, de Estados sí. Unidos. No, no, no. Los... igual no estaba asociado. Era. Era parte. Hecho, eh, eh, le hicieron propuestas a la discográfica que no pudieron rechazar y por eso grabó Frank Sinatra. ¿eh? En, en esos momentos había otros eh que era mucho más importante ah, que Ah, bueno. desaparecieron. <risa> automáticamente Frank claro, eh, claro. grabó Claro, quedando solo. Solari y el indio. De, en ese momento que eran la mafia como de Al Capone, ese, ese Exactamente, estilo, estamos hablando ahí por los 30, años Frank 30. Al eh, post eh, caída de bolsa y lo que fue la decadencia la depresión, ahí, de, los la depresión 3, claro. de los 30. Ahí aparecieron todas las mafias italianas, irlandeses, que diputaban ahí su, su hegemonía. Muy bien. Bueno, y dice, eh, a todo esto, o sea, todo lo que venía del, del ataúd con los 10 sí. centavos, le sumó la frase, lo mejor está por venir, en la lápida. Ah, bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, bueno, bueno. No sé si <risa> eso mal. es alentador eh, o no. Claro, claro era o, o tenía muy buen humor o era muy creyente, tal vez O tenía una data O tenía sí, data, sí. puede ser ¿eh? Capaz que no murió, Frank, ojo Es como decían de, ¿cómo se llamaba este este muchacho? Shabram Shabram Shabram, a ver Y todos los demás Porque en general, eh, el 70% acá de los argentinos que se mueren Que son celebridad o conocido no se murieron Están viviendo en, no en Indonesia o... Ahora hay más gente que está en Indonesia que acá porque Sí, sí, sí, sí <risa> claramente sí, Creo sí. que la población que muere claro, Va a vivir va, a eso claro. Usted vio la, la serie Los Bueno, sí, está inspirada en, en todos los que se mueren Claro a... ah, sí, sí, Así está Pasa el país, mejor, señor claro. eh, André, ¿Usted me puede bajar la musiquita de ¿Cómo fondo? Cómo no, cómo no hacer que sea un poco al fondo Hola, hola, ahí va mejor Ahí está el segundo famoso que tenemos es Johnny Depp ¿lo ah, conoce? ah, sí, claro ¿Checho? ese era el actor ese debe tener varias ¿Qué tal? ¿Qué tal? bueno, justamente empieza así dice, si bien el actor por su apariencia y su forma de comportarse nos da indicio de que seguramente esconde muchas excentricidades pero eh, que es muy prejuiciosa también Es muy prejuicioso el, el informe. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué dicen de Johnny Depp? No, dice que ya por su pinta ya el tipo debe esconder muchas excentricidades, dice. No la seconde encima del chabón, no, no le, le importa nada. Es más, está de gira porque él se, se dio el lujo. A él le gusta mucho el heavy, le gusta Alice Cooper. De, ah, mire el, el heavy. El de, de, de los 70. Y se armó una banda que se llama Vampiros de Hollywood. Eh, ¿Sabe quién toca? Guitarra Joe Perry de Aros Metz. Ah, muy bien Alice Cooper canta eh, tiene a Matt Sorum que era el, el baterista el, de el, que, el que hacía Perdón el bajo la Ah, la guitarra la guitarra una guitarra pero sea pero... el lujo de armar eh, conciertos eh, y, y lujo, tiene canciones si los busca los vampiros de Hollywood lo va a encontrar está ahí con el, que toca temas de hiphop <ríe> bueno, sea el gusto de eh, tocar y codearse con los grandes músicos muy bien bueno ¿no? Así que que... eso es una escentricidad sí. para el de Hollywood Y es mejor que la que dicen cuentan acá ¿eh? A ver, ¿qué dice? Uh, usted contó una mejor Acá dice Una de ellas es bastante sorprendente Es el hecho de que le gustan las Barbies ¿What? Las Barbies, las muñecas A punto de tener una gran colección De ellas E incluso jugar Es algo que aprendió a adorar Mientras jugaba con sus hijos Y del que no ha podido Ni quiere desprenderse No, así que le es fanático de las barbie habrá ido a ver la película ahora entonces eh, me imagino que estaría ahí en primera <risa> fila y se habrá conseguido alguna de esas Barbies también, me <risa> bueno, esa data yo no la tengo no, Chicho no, Bacaba no. también es, es muy suspicace mala, ¿eh? igual mensaje, igual las Barbies ¿no? en un momento eran Barbies malibu le ponían un sombrero la Barbie no sé qué, todos los años sacaban una nueva, iban todos corriendo a sí, comprar, le, le ponían un sombrero un vestido distinto ¿usted sabe y la cuál vendía? es la Barbie más cara de todos? ¿cuál? la más cara de todos Porque veo que está la no, Barbie la... que anda a caballo, la Barbie, sí, sí, sí, la sí, Malibu que dijo el señor, la, la Barbie divorciada. Ah, eh, ¿pero haría usted? Porque bueno. viene Me... con la casa de Ken, el auto de Ken y todas las ah, cosas de no, Ken. <risa> por favor. <risa> por favor. Bueno, bueno dice Seguimos con Johnny Depp que Por dice, cierto, eh, dice, gastó 3 millones de dólares para cumplir su sueño vi vinculado ¿A qué, señor? A Hunter S. Thompson, que no sé quién es. ¿Usted lo conoce? Hunter sí, Thompson. Sí, un vecino de acá. <risas> Me Thompson. Bueno, luego, eh, si cumplió el sueño. Se cumplió con... el sueño bonísimo. De... No, sí, sí, con... sí, sí, sí. La quiere una la... cabaña. Claro. La... <risas> Cumplir el sueño de estar con él en la cabaña. Bueno, tengo eh, nos pasan también de Demi Moore, otro otro ah, chisme, ¿eh? Sí. Demi Moore. Todo lo de nuestra generación la la recordamos. Con cariño, ¿no? Con cariño, con cariño. Estriptease, ¿verdad? Sí, estriptease. Eh, es... Ah, no, no, yo la acordaba por otra cosa. <risa> Pero es la de... No importa, sí, sí, sí eso es lo más, con eh, me... es lo más conocido los para este lado. Pero antes ella trabajó sí. hicimos años con lo que era su pareja, Bruce Willis. Jugaba la pelota Bro, Que wey. tenían una serie muy famosa en la década del 80 y ahí es donde se... Se hizo famosa eso la mira. Ah. Usted sabe que eh, ah. ella es ciega de un ojo. No no Nunca sabía. di cuenta. Sí, sí, sí. Es que eh, mucha gente no lo sabía, pero ella no ve tiene claro, bueno, la, 100% es que saluda de la derecha, claro Por no eso, no ve. lo no, no, no, no no, no, no, no veía. Por eso no te sí, salpiste si cuando te no entres te entres, Vos cuando vas claro. caminando, y la ves a de mi muro por el lado derecho. No te vas a saludar, no, no, porque le no, no, no, te ve. Vos lo saludás una... la de El banco, la agarró con y... la... entonces, no, no te saluda, no, porque mala onda, porque sí, no ve nada. No o nada. O sea que es tuerta de mi muro. No, no, tuerta no no, no, no, no tiene la <risa> versión, señor. Claro. Solo que no ve. Mirá, Cosos bueno, que no ven, al final de, eh, usted que no tiene sabe. más curiosidades que, que le informe, acá, ¿eh? Acá eh, todo está, esta producción todo está, está real... asistida por venir. Ah, es el que maneja los siglos. Cuando entramos acá, nos da una... Un, un, Con razón. un shot de realidad claro, Bueno la data que me pasó a mí Benito Dice de Demi Moore Durante años las mujeres se han preguntado Cuál es el secreto de Demi Moore Para lucir tan increíble claro señor. Sobre todo en lo que respecta A su piel La plata <risa> Claro Eso seguro Lo cierto es que todo tiene su sacrificio. Sí, sí, señor. Y el que la actriz hace no es más ni menos que el de dejarse succionar, ¿cómo? Pero... La sangre por sanguijuelas. Así. Ah, ah, ¿Me puede? Me puede usted un momento, antes, ¿Qué? Para probar. Por sanguijuelas, grande. ¿eh? Bueno, a ver, se me o fue. sea, igual las sanguijuelas aparecen, ni más cuando hay, hay mucho dinero, ¿no? Así que el está barrio, muy bien que claro, le chupe claro, la sangre sí, sí, sí. y Qué las fuerte, cuentas bancarias eh. también, ¿no? Dice, según ella, al principio quería gritar, pero luego se acostumbró y probablemente... Claro, eh, primero no, después te gusta, claro. Es así, sí. la, la vida. Bueno, es un tratamiento rejuvenecedor. La verdad que no sé si yo pagaría ese costo, ¿eh? Usted ¿Cuánto se dejaría... vale el tratamiento? Una ganga. No, aunque ni gratis, usted lo haría se dejaría eh, chupar por sanguijuela y recuvenece unos añitos la verdad que no, Daniel Alberto Pasarela no. <risa> hay que depende a donde las coloquen a la... <risa> la... eso también es importante ese, ese dato es clave y no está, es en, el no está, no está en el informe no está en el informe no está, no está. Está bien. Ese, ese dato no lo manejo, no lo tengo Benito lo debe saber pero ya no no <risa> bueno, acá tengo otro que también es muy probable que usted sepa porque es futbolero porque habla de David y Victoria Beckham Ah, la pareja de... Ahora es el socio de Messi, ¿no? O sea... No, es el dueño del club Se ah, compró bueno, un club bueno. el tipo, como hay varios jugadores Se compró vale. el Inter de Miami y bueno, empieza a llamar gente para facturar Muy bien Ah, sí, un, un, un antojito que tuvo de, Dijo, bueno, voy a contratar a Messi Dice, esta pareja se ha caracterizado por ser una de las más excéntricas Especialmente por cómo gastan su fortuna Se es bastante conocida la historia que habla sobre todos los gastos de su boda, que tuvo todo lo que puedas imaginar, pero una de las cosas más extrañas que han hecho fue contratar a alguien para que abriera los obsequios de Navidad. Claro, ¿para qué te hace esperar que alguien tendría mucho porque ¿Qué? sí, y sí. Imagínese. Yo contraté uno acá una vez. Ah, sí? sí ¿Cómo, sí. ¿cómo le fue? <risa> Y salió corriendo con toda la bolsa. Ah, bueno, bien. No lo, lo que pasa es que si, si usted lo contrata por tiempos baratos, porque cuánto un minuto, trabajar? en un ¿En minuto es claro. claro. listo, chau, nos vemos. Claro. Y ¿usted de qué trabaja? Soy abridor de regalos. Eso de es re. una buena, hay que fomentar bueno, el trabajo. Ahí está, sí. ahí está. En en etapa, bueno, es una buena fuente de ingreso. ¿Qué es? le parece? ¿Cómo hace para Por ahí este? lo contrata Beckham. Claro. Bueno, acá tengo otro que es muy polémico este. No, muy polémico. A ver. <ríe> Michael Jackson. Sí. Este tiene cosas muy eh. muy turbias, eh. pero acá me parece que están contando una, una excentricidad que bueno, la verdad que es eh, dentro de, de lo que es Michael Jackson, me parece que es lo mejor que tiene, ¿eh? Claro. Dice Era una persona muy excéntrica desde donde desde donde se lo viera. La enorme fortuna que tuvo le permitió darse todos los gustos. Desde una mansión que parecía más un parque de diversiones que otra cosa, hasta miles de detalles que seguramente desconozcamos. Bueno, bueno eh, sí, no, no bueno. cree que oscurece. Sí. Pero una de las cosas que más le gustaba hacer, y que es, por cierto, bastante rara, es coleccionar momias egipcias. Bueno, eh, la necrofilia mm. era una actividad no. usted se puede venir por ahí algunos, eh, ahora no, que usted no, lo dice. Pero bueno, sí, eh, sí, sí. Lo Él parecía como, medio una momia bueno, también, ¿no? eh, sí, me, sí, señor. Sí, María. al Chicho Batista en el 90 le decían la momia. Escúcheme. Ha ah, sido ah, interesante esto. Vamos a hacer el corte publicitario. Sí, y porque... Seguimos continuo porque está muy interesante esto. ¿Le sí, parece? Me parece muy bien. Vay que ya son de turbio valle de tras la sierra el grito el grito el grito el grito el grito el grito 88.5 Radio comunitaria Tras la sierra Una noche de invierno Primer acto Juancito se levanta a las 2 de la mañana A poner un tronquito en la salamandra Segundo acto Juancito se levanta Tiritando a las 3 de la mañana A poner un tronquito en la salamandra Tercer acto Juancito se quedó dormido Y se le apagó la salamandra ¿Cómo se llama la obra? Juancito nos llamó a Nenino Que no te pase como a Juancito Comprale leña a Nenino Algarrobo, Tintitaco, Itin, Quebracho Calidad, peso justo y entrega inmediata Acerradero Nenino 471929 CTO tras la sierra Comunidad, trabajo y organización. Los mejores alimentos balanceados al mejor precio. Dales a tus gallinas, pollos o cerdos alimento de calidad para aumentar el rendimiento. Hechos por productores, para productores. Además, ofrecemos alimentos para mascotas y otros animales de granja. También tenemos pollitos, ponederas y pollitos bebés doble pechuga. Bebederos, comederos y todos los insumos que necesitas. Seguimos trabajando y acompañando a nuestras comunidades en la producción de alimentos sanos. Soberanía alimentaria desde la Organización Popular. Estamos en San Huberto, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. 3 5 65 7 4 0 2 Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales, basado en plataformas de tecnologías libres. Carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales. Diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con ValleWeb. Una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontrános en Facebook como ValleWeb O también en nuestra web DiseñoYSoporte.com.ar Travesía de la nada Pasos de nadie Las bocas del tiempo Cuentan el viaje Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando, y estás fuera de la vida Jugando y perdiendo Perderse Para perderse hay que estar plenamente presente Y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio A partir de este martes 11 de abril Se viene la cuarta temporada, si, sí, perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes de 20 a 22 horas, conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Arranca el segundo tiempo, señores Y tenemos... Eh, un problema, ah, señor Kessler, tenemos Tenemos un problema, <risa> sí. pero, Houston Se eh, ha sumado gente acá, de equipo eh, eh, eh, eh, Está se está llenando la tribuna se ¿Qué, está llenando, ¿Qué es lo eh? que nos separa, señor, entre, entre usted y yo acá? Eh, bueno, acá se sumó... Una entelequia <risa> Ahí El doctor... Ha llegado el doctor Marc Mar Zapatino sí. ¿Cómo andan? Me voy esto es un descontrol ¿Qué? ¿Por qué se Botella de usted... cerveza, champán, <risa> ¿qué es esto? Lo estábamos esperando, ah, bueno. usted, Además, no llega gusta, que ya que le, no, ya destaparon. Y lo que pasa es que usted no llegaba. Claro, claro. Hicimos lo que pudimos hasta cierto día, hasta cierto momento. ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy bien, ¿usted? Bien, me gustó, ¿eh? me gustó como sonaba el programa, ¿eh? ¿De, ¿De dónde viene? No Se... O sea, mentirose porque usted viene de otro lado, no estaba <risa> no me estaba escuchando, si no lo no hubiese dicho nada contarías sí. eh, laborales, voy a decirlo de esa bueno. forma. Usted recién aterriza me parece, sí, recién, recién, recién llegado de Abdujero el sat y me depositaron en el suelo sí, sí. instante. De claro. hecho viene con un con una aureola verde, sí, sí, una sí, resplandeciente, es como, el, sí. como bueno, el, no el, vas a tocarle chichón, que sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, Los micrófonos están zumbando, oh, está raro acá. ¿eh? Sí. Bueno, bienvenido, Martín. ¿Cómo anda, eh, Andrés? ¿Cómo anda Benito también? Excelente. ¿eh? Oh. Como habíamos arrancado el programa, diciendo sí. que eh, eh, eh, arrancamos diciendo cómo va el, el día a la semana en una escala del 1 al 10. ¿Usted cómo está en su semana, en su día? 11. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo que sí, Andrés, al palo. Una cosa de... Bah, cosa espectacular. Bueno, como la segunda hora, tenemos sí. una dicotomía, le cuento. Sí, Sergio denis o... Los cantos rodados Rolling Stone, ¿eh? Okay. Sergio, sí, la duda, Era, era, era vecino mío de Ballester, sí. ¿Sí? Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Ballester? ¿Cuál ese lo va a votar? Sí, aparte andaba en la lona, pobre. Ah. ¿Está vivo, verdad? No, no, no, no se murió. Total ah, okay. no Tenía duda. miedo tenía alguna duda. Hablamos de eso el programa, sí. cayó, Se cayó, el ¿no sí, se cayó escenario, se acuerdo? cayó, sí, como Ricky Maravilla en su momento ah no sabía no sabía realidad. eso tampoco que cuanta data que no hay en este momento sí, sí, no, yo tengo no, mucha nada. data de los eh, cantantes famosos data. ¿Sí? toda ¿Al data alguno más que de se desfraza. haya caído señor Martín que usted conozca si sí, eh, quien más se cayó a ver Zegnelín eh, eh, se acuerda Zegnelín Zegnelín se cayó si sí, se acuerda si bueno sí. pero... Se rompió los dientes en vivo. Es que puede Seca pasar. No era cantante, pero bueno. Viene casa, <ríe> de cayó de... También, no del escenario, pero... <ríe> no, no, del no. Escúcheme, vamos a decir las sí. ideas de comunicación. Sí. A nuestro, a, a amigo Gustavo. Eh, 3-5-4-4-5-7-0-1-2-7. Ahí se comunica y, bueno, vota por los Rolling Stone o por Sergio denis ¿Y qué se puede ganar, Gustavo. Se puede ganar eh, del pre gran premio grande del Club Cervecero una pinta riquísima a elección y además dos empanadas también a lección una más rica que la otra. Sí, tiene que pedir, ojo, la elección tiene que ser entre las empanadas que tiene Fede. Eh. No puede pedirle, no sé, una empanada no, forma, de ejemplo, ah, no, si una quiere... carne de dinosaurio, no. No, no, no, no puede porque... pedir, por ejemplo, una eh, quiero una empanada de cordero. Carne. De cocodrilo puede pedir. Carne, carne, cocodrilo Andy No, acá hacen unas muy ricas de comadreja ¿Vio? De esas que pisan en la ruta Oh, esa sí, sí. oh, bueno. ah, pues... Disculpeme bueno. Y pregunta Dígame iba hacer una pregunta y me olvidé cuál era No, la... bueno, puede, ¿cuál puede cuál? ser que en el Club Sabre toque... Eso, ¿quién ver, toca el Club los hornillos? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Juan escucho? Sefeliu, ¿verdad? Juan Sefeliu, este, este viernes, viernes. Este viernes, señor, viernes 9 de la noche, ¿no? ¿Verdad? Sí, que se va presentando, ya creo que la tercera vez que se presenta en el Club Cero los hornillos, hace un popurrí de rock nacional, me dijeron, muy, de muy alucinante, buen nivel, eh, de muy buen nivel. Al ah, el estilo bien, me dijeron escuchando. del amigo... Eh, Omar Carafini que el piano ah, nada más que Juan se toca la guitarra pero hace un repertorio de nacional voy a ir, ¿eh? bueno. eh, ir vamos sí, sí, sí. Todo. vamos todo. así que bueno quien se gane la entrada yo lo voy a hacer yo y... perdón quien se gane bueno. la cerveza y las empanadas digo muy bien a... y tenemos alguna Tenemos en nuestro auspiciante también M&M. Sí, M&M sí, eh, con una promo que Gustavo ¿Cómo la, la promo, tiene. Gustavo? Antiinflación se llama. Sí, ah, señor. No, no. La promo antiinflación sigue con el mismo precio. 2.700 pesos, una muzarela gigante y una cerveza latón de casi un litro. Bien, ah, Por ¿cuál? 2.700 pesos. Ah, señora, no. apague el horno. Or, no te y tenemos mil... miedo, dólar. 5, 5, 7, 5, 5, 6, a eso le agrega la característica del valle y se comunica con la gente de M&M, puede ir a comer ahí o la pide para llevar, como ustedes. ¿eh? La, puede de... un gen, ¿no? la puede pedir cortita y al pie también. Sí, cortita eh. y al pie, claro, señor. Muy bien, qué lindo, che, qué lindo programa, me gusta cómo está este trío, ¿eh? Bueno, Muy estamos bien. en un tema eh, interesante que se vista. Controversial, sí. Bueno, no, no, bueno, es bueno, mucho calor escúcheme, calor, escúcheme usted, eh, eh, el programa cuando usted no está hecho, che, lo. Veo, veo cómo lo hace. Es una reunión nudista <ríe> y Por lo tanto tiene que respetar ah, no, Sí, a mí me habían dicho que usted eran nudista Yo lo dudaba, hasta que bueno, hasta hoy Bueno jode un poco la silla si, si sí, sí, de rap sí, sí, pero que usted bien, no se claro. trajo una toalla algo para yo me traje mi Sali... propia Sali... toalla si, sí, después yo, ojo, cada uno por... que te lleve su toalla por favor su Sali... o silla sí, también sí, después, sí, por favor, salí muy apurado le queda mañana a la gente de modo avión le queda la silla mojada <ríe> claro sí. salí muy apurado <ríe> Bueno, ¿de qué estaban hablando? No, no, una cosa muy interesante. Un que informe que, que mandó acá la, el FBI sí. a través de Benito, nos hizo sí, llegar. Sí, Benito es parte del FBI. Curiosidades de los famosos. Papa. Tiene toda la data, ¿eh? Muy bien, Famosos. Mi casa es Estamos locando. hablando justo de... De Michael Jackson, pero ahora va, seguimos con Katy Perry. Katy Perry. La conocen. Como Cantante, este... ¿verdad? Cantante. Sí, sí, sí. La hermana de uh, Perry. sí. Dice este este informe... ¿Has notado la increíble sonrisa que tiene la cantante? Sí. ¿No? Ya me, ah, me llamó la atención. Sí. sí. La... sí. No, lo puse a colgate. Yo nunca la visería, de hecho. No es algo casual. Ah, no. Ah, ahí está. Ahí sí está el país. Al parecer está obsesionada con su dentado que su dentadura esté limpia y lo más blanca posible. Mire usted. Por ese motivo se cepilla los dientes hasta seis veces al día y siempre lleva con ella el cepillo de dientes a todos lados. A pesar de rotarlo de rozar la obsesión, dice acá, al menos tiene un fin. No solo estético, sino saludable. Bueno, bueno no sabes, está que... jodificando las obsesiones. De la locura la de la gente. Asunto. Cuando asunto. yo le pregunté a mi veterinaria... Eh, sí. cómo pod... Vio que los Usted se atiende tienen... con un veterinario, perdón. Sí, doctor, yo me atiendo sí. con un veterinario. Dígalo, mí, es mí, más barato. Sí, vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, y le pregunté cómo se limpian de sarro los dientes los perros y me dijo, "Dale huesos los Caty Perry." son perros, son, perros. Sí. son casi perros los claro. dijo, "Dale claro. huesos crudos y que los masquen, los masquen." Así que bueno, si Katy Perry está escuchando, que hay que comprar huesos, huesos. Se compre un kilo de oso buco claro, sí, va, va, claro. mientras van en el avión. Caro un huesito o oso, para cualquiera que quiera tener su dentadura ah, yo voy a, lo voy a implementar sí, ¿eh? sí. tiene muy buena dentadura si sí, gracias arroer hueso señora <ríe> no se lave mal pero usted cuando se la saca a la noche la dentadura la epa el hueso la dejo la la dejo per... por, <ríe> por favor le pido bueno tenemos el siguiente famoso que es sí. la señora Jennifer López Jennifer, Jennifer López la... la... es cantante también si señora... sí. ah y no dos actrices eh, ¿no? también es esto hace, es todo, todo, hace señor, todo. Es todo dice Jill, eh, J lo o sea eh, JJ López Eso tú escotaló, deja la abreviación. Ojta J López. Ojta López. <ríe> o -Jota. se preocupa mucho por la sal, por su salud y su apariencia. Y, sí. pero hay algo que la perturba. Epa. Epa. Epa. Y en la posibilidad de tener contacto con los gérmenes. Ah, ah, hay muchos famosos no que le pasa, pasa eso, ¿eh? Eso Paco Palito Ortega, por ejemplo, daba sus discursos y se bañaban no alcohol. No me digas No solamente ah, el escabio Cuando, era, que cuando entraba, era político, ¿verdad? Claro, sí, claro sí, Cuando fue eh, su, su parte política Se, se, se valía el alcohol Claro, sí Se tomó unos vinos bárbaros No, eh, andaba con un Por kid Él, él era eh, un tipo que ya sabía Que se venía el covid Claro, un, no avanzado, un visionario, un visionario de, de... y ya andaba este eh, continuamente, claro. saludaba a algún sí. pobre, por ejemplo, sí. sí. claro. Le hicieron mucho bullying por eso, porque él estaba todo el tiempo En la primaria le hacían bullying. <risa> no, aparte si usted pone al revés eh, la felicidad, jajaja, ja, ja, ja, o cosas por el estilo, de, tema de palitos, ¿no? tiene mensajes acerca del COVID, sí, del futuro. Claro, sí, sí, sí. sí. sí. Puede ser, ¿eh? Muy sí, Puede ser que sea un reptiliano. Y tal vez Jennifer López también. Jennifer López Jennifer también Puede ser. <ríe> bueno, dice, eh, por esa razón, esa lleva a todos lados una tapa de inodoro desinfectada ah, personal. Wow. Una tapa de inodoro una lleva a cuestas. A, a cuestas. A, a, a cuestas. A una mochilita. Una mochilita. Claro. Te lleva a formar eh, un inodoro. Una de inodoro. Ah, claro, la de inodoro. ¿Qué Pero igual, eh, perdón. El una tapita de inodoro. Perdón, eh, yo digo, eh, también te pues eh el inodoro entero. No, no, te pues puedes hacer el, el famoso eh, en cuclillas en, claro. en vez de apoyar... ¿Te acuerdas cuando nosotros nos jodí apuntar? Digo. Porque escucha, ¿te acuerdas de la de la primaria, de la escuela primaria? Eh, ¿cómo se llama? Las letrinas. Ah, las letrinas, ¿no? sí, que... ¿No? Hay por más, más que te lleve la tapa del inodoro, perdón, eh. No, vas a poner Que no te quieres las zapatillas grandes porque. Sí, sí, cuando éramos chicos, yo no sé si en la muy chica tampoco porque no pasaba para abajo, iba para no te iba por el ojo negro. Te ¿No lo vieron a Luis y sí, fue el baño. No volvió no, no, tenía las zapatillas chicas. Cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? No sé si en la escuela me me sea, sea, sea, sea, se habrán modernizado. Pero tenías que poner Tenías como la suela marcada Sí, sí. ¿Dónde iba la posición Que quedaba Pero, medio patas quedas, abiertas abierta claro. Yo, la es que yo tengo 43 ah. Ni uno más ni uno menos Pero me acuerdo que era el mismo la misma letrina, como dice Kesler, que sí, usaba desde el niño de de 6 años de claro. sexto gra, eh, sexto, no, perdón, sexto no, primer claro, grado. Hasta cariño. el séptimo grado, no, y, o no, sea, era la misma letrina. Grado. Los de primer grado, pobre, tenían que hacer ahí una acrobacia. para sí, sí, salía ni claro. después. Claro. De... Eh... Entraban 45 y a final de año Pero no, ahí el... ahí se inventaba eh, el, el, la Incentrate. cuestión eh, comunitaria, ¿no? Si iban entre dos o tres si primer se podían agarrar las manos. Tenían agarrando las manos. Claro. Este, sí, mientras sí. Este, todos tema, al sí. ritmo de fuerza mi amigo bueno bueno ¿eh? seguimos con Jennifer por favor Eh, buenas noches. Jennifer dice que además lleva las sábanas también. Ya o sea, se llevaron los baños, ellos las sábanas. ¿Qué sí, duerme? Con eluano, la tapa del inodoro, inodoro. y, y sábana, calusa claro, almohada. Claro, Ahí claro. está. Ah. Eh, por los que, necesiva la sábana a cualquier hotel, se va a dormir con usted, pues digamos, y se, bueno. lleva la, se lleva su propia sábana. No le no le, son, no no. Si no germen, no, lo no señalé a Benito que está soltero, Benito o no. Nada, no quiso venir a casa. Porque no, es una cuestión te sale de, gérmenes. de gérmenes, Benito. Es una cuestión de gérmenes. Tengo claro. muchos gérmenes. Yo. <ríe> bueno, eh, tenemos también información de Julia Roberts. Ah, eh, Julieta oh, para los Julieta, amigos. Una gran sí. actriz. Eh. Julieta Roberto, sería roberto sí, Julieta eh. bueno. Roberta. Uh, Julieta Juli Roberta. Julieta Roberta. Julia Roberta, aunque sí. no lo parezca, o sí, al menos ¿verdad? no de ese perfil. ¿Cuál? Eh, no sé de cuál, porque no aclara. Es bastante pretenciosa. De hecho... Una de las Sosaya. cosas que le preocupa es su baño. Mire, no el suyo. Mal, el, acá, claro. Si le preocupa sí. mi baño <risa> está, está complicado, problema. claro. Que debe ser un cabino <risa> porque le preocupa <risa> mi baño. <risa> Ahí tenés. Dice que debe ser con agua mineral, claro, el baño de bañarse. Ah, debe ser con agua mineral no, exclusivamente. Para, atenti, eh. Ah, eh, para, para, para. O sea que la mina se ¿Vos me querés mira. decir para, para? ¿Cómo me querés decir que se baña con agua mineral? Sí, señor. Sí, sí, así como da. así como lo escucha ¿A usted le parece? Está muy bien, está muy cosa bien. Cosa Yo bien. creo que todos Tendríamos que bañar Y acá, acá en los hornillos torne. Casi que es agua mineral Por eso nosotros Hablimos grifos ¿Nosotros? La si podemos invitar arroyo? A Julia Somos, Roberto puede, Sí, puede bueno. venir claro. Y lo, tenemos ahí Algo que en común Con Julia Roberto no está preocupado sí. Por el baño de Martín? No no, no, no, no No, no Quedé pensando Quedé pensando Porque Sí No va a ser que Jennifer Se aparezca con la tapa De inodoro en la puerta Y están los perros laderando ¿Puedo pasar al baño? ¿Qué? traje mi tapa traje ¿No? mi tapa traje no mi son tapa. de no, no. pero que haces te sacas tu propio porque el inodoro viene con la tapa saca tu tapa y pones la para mi no se debe apoyar te. sobre no, no, tengo, no, no, no. acá no aclara con un técnico Ah, con un plomero no, Es un buen trabajo ese eh, Ser plomero de Julián Como Julia el otro, el anterior que teníamos de, claro. El otro trabajo, como era el, el señor Ah, el que los etapa. regalos de Navidad ah, claro. Otro gran, otro gran trabajo, trabajo? No, Pero no. Sí, La sí, bolsa de trabajo no. acá está ¿El tipo que abre regalos Navidad? Sí, sí. Tenemos. Estamos buscando trabajo porque... Sí. Eh, sí. El, tipo, sí. el sí. tipo que eh, sí. le lleva la tapa al inodoro va atrás con un Philip, por supuesto. Sí, claro, ya claro. gastado. Porque, eh, que va sabes. mucho al baño. Sí. Va, va seguido. Va mucho baño, sí. Y después tenemos lo de este que va con los huesos para Katy Perry. Katy Perry, Katy Perry y hay, ahí sí. la bolsa de trabajo que se está generando. De se está claro. Después podemos pedir el currín. Por favor no, a la claro. comunidad. Este sí, sí, Muy bueno, ¿sigo con otro famoso? Por favor, adelante, adelante. Tom Hanks ah, me, encanta, bueno, me encanta Tom Hanks, Tom me, Hanks. Pongo pega, me pongo no. de pie sí. bájese, no, no, bájese por favor el actor es apasionado de las máquinas de escribir ah, ah, son lindas las máquinas de escribir sí, ¿eh? y es por eso no que lo las lo colecciona bueno mire comparte ahí con Tom Hanks le voy a vender una que tengo. Ahí va probablemente ¿Sí? eh, se la compre ...haya perdido la cuenta de cuántas tiene... ...pero dice todas están en muy buen estado... ...y seguramente su colección siga creciendo... ...bueno, colecciona máquinas... De, ...o, de, o de, sea, hay, de, hay de, gente que colecciona... Este, este, ...lo que eh, se le ve, boludeces... Ex, boludeces ...básicamente, ¿no? Sí. Bueno. El otro día eh, escuché en una... Eh, ¿Usted está, se refiere a las boludeces? ¿no? Boludez, ah, está, alguien está, está. colecciona boludeces además de... ...Tom, Tom Hans... Ah, está. ...es natalie Oreiro que colecciona... Eh, ...tapa de inodoros justamente era... No lo puedo creer. Me, no, me Se copió seguirá... de Jennifer. Adivine la... ¿Sí? cuál le falta. ¿Cuál? La de Jennifer. la chama apuesta. Sí, sí, sí, ¿sí? ¿sí? muy, la muy bien, Algo relacionado con los inodoros con el baño, pero no me acuerdo bien qué parte. Yo una vuelta, discúlpenme esta este autorreferencia que voy a hacer, pero me fue a comprar un inodoro porque hace poco construí una pequeña casita. ¿Usted se refiere hay... a la mansión esa? Que sí, ah, que sí, es sí, sí, exactamente bueno, eso. ¿Con qué continuo. expectativa fue a comprar el inodoro? Yo diciendo bueno es un inodoro. Ah, debe salir... Mucha, sí. O sea, para lo lo, lo, lo lo usa... No no voy a poder explicar para qué lo uso, pero... Sí, obviamente no. no. depende, depende. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo usa usted? No sé. Yo me parece que como lo usan casi todas las personas, bueno, me bien, parece... Bien. No o sé, sea, hay personas que lo usan diferente. Sí, bueno. sí, sí. sí. Algunos, no, pero... algunos, este... Había... Bueno, no había... Yo no me acuerdo los precios, pero... Era increíble lo, los precios de los inodoros. Yo casi le digo al vendedor, pero usted sabe para qué yo voy a usar esto. No se lo dije, pues. No, es sí, cruel, sí, es muy caro, muy caro, pero pero, pero tremendamente sí. caro. ¿eh? Esas cosas que uno nunca compra, nunca compró eh, son sorprenden, ¿eh? porque Claro. Es, y usted dice, bueno, me me improviso un, un inodoro, pero no es tan fácil. <risa> no. pero claro, ¿cómo? No usted, usted escúcheme, <risa> si usted él se queja por los precios, acá está baratísimo sí. acá en la Argentina todo, no sé sí. qué. Usted puede hacer... Elige, ¿usted ¿Se acuerda de la colección Elige su propia aventura? Sí, elige me encantaba. Elige su propio inodoro. Entonces, usted improvisa alguna cuestión eh, momentánea hasta que decía que el precio bajó. Esto como el auto usted va y lo puede pedir con vidrio polarizado, con levantavidrio con tres con, ruedas, con cuatro. con cuatro con aire acondicionado sí. entonces todo lo que le va agregando sí. eh, se encarece señor Martín bueno. usted recuerda hay que rascadores, no? sabía, yo quería que... solamente un inodoro sí. básicamente un agujero con una tapa Chicho le fabrica uno a medida ¿de qué material es? No de hierro Mirá de qué. hierro y tergopol Ahí está. Ve, usted está, está. Y para apoyarme porque si tergopol. es invierno, invierno Tengo el es, es muy bueno porque Esa siempre aislante, está fría es la etapa, sea, no sé el el no. Pero las bolillas de tergopol no se van desprendiendo y se le van como quedando pegadas. Bueno, pero usted eh, va usted la cambiando la la ranchele, ranchele, señor. Sí, pero no hay que limpiarse con papel, hay que lavarse. Claro. Entonces no le va a quedar. Nada. Usted tiene como que eh, tener claro. un, una ducha para él. Ahí está. Como Hablando de todo un poco, hay inodoros que tienen una pequeña palanquita. Y usted puede Sí, ese como El programa el problema con video, eso de es la video regulación, perdón. Sí. Voy a a una video cosa pues. Por... también va por ahí. <risa> claro, <risa> es un eh, programa para David. el culo. Es más sí. Más, sí. escúcheme. <risa> el tema es la regulación con eso, usted sí. pierde eh, la regulación, ahí está, Sr. Andrés. Y eh, mm, el, vale va el, para abajo. Sí. Eh puede tempera... tener inconvenientes ¿no? y la temperatura. O... También. Oh, también. Veces... Jennifer López se llevaba también su... sí, sí, a veces para... alguien le puede hacer un chascarrillo se lo pone a 100 grados, por ejemplo. No, no, oh, no señor, no, por favor. ¿Sabe sí, cuál bien. es la primer causa de muerte en los Estados Unidos? Dígalo, señor. ¿Cuál es? <risa> la del biber <video> caliente. Claro, <risa> ah, ah, no, sí, sí, sí, sí. 200.000 <risa> personas por año, pues. Sí, cuando... sí, el bibermatics, sí, <risa> es verdad. Bueno, eh, ¿seguimos con otro famoso? Ah, adelante, por favor. Nicolás Cage. Ah, Nicolás, sí, para por... los amigos. Ni Nicolás. Nicolás, Nicolás Cague, Cague. Cague. Cague. Hablando de inodoros, sure. claro. Todo está relacionado en este programa. Todo tiene que ver con todo. Nicolás sí. tiene un tema con la comida, atento. ¿eh? Opa, opa. Esto igual no lo entiendo, porque dice, lo que sucede es que no come carne de aquellos animales que no tienen un proceso de reproducción aprobado por el actor. O sea, o sea, el actor aprueba el, actor eh, el, el proceso reproducción. De, de reproducción claro. dice, con, con esto se refiere a que sea limpio ah. como por ejemplo el de los peces y las aves O sea que el tipo es un molesto... Se pone a observar el proceso de reproducción Pero de... Pero lo, no los... señor, y déjese... De... Es una película, morboso. <risa> Pero claro, señor. Déjese de joder claro. con esos malitos. que se los va a comer, el primero los mira a reproducirse. Es, <risa> es, es un, un pervertido. Es, <risa> <figón. risa> <risa> <risa> es, es un figón. Es el maldito figón. Es Es un figón asqueroso, Nicolás Carta. <risa> <risa> y tengo... que hay... Eh... Ay, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cosas que uno tiene? Yo no voy a nombrar a quien, ¿no? Porque es de acá del pueblo, pero no, no, no, no, no, no, no. De... ¿Por qué lo miran de eso? Por favor. No, no, no, no, no, por le por dijo favor. que no lo diga, no, no, no, no. no, lo voy a decir, voy a decir pero eh, una pareja eh, gente grande, ¿no? eh, unos perritos chiquitos. No, no, no. Los conozco Y 60 se van a ver como los perritos este no como sé, sí, sí. Pero estamos hablando de gente mayor. Sí. Igual. Bueno, como señor, una... hay que arreglar las cosas. Porque capaz que no le andaba la tele, una no le... galletitas no cosa, no, eh, Factura bueno, y los perritos. Reconozco que tiene algo de gracia, por ejemplo, la paloma, el cortejo del palomo. No a la digo. paloma que le va dando un bueno, es, no es algo mundo. digno de verlo. Eso, eh, eso lo he visto en la cervecería, lo he visto. Ese, a el... dentro, a ver, yo, yo lo he visto hacerlo a usted, Martínez. No, señor. <risa> por... El famoso paso del palombo. <risa> Lo he visto viernes ¿eh? sí, sí, o sea, me, me voy tío. de copas es muy bueno observador ¿sí? puedo ¿sí? llegar a <risa> imitar un palomo claro. eh? en celo pero <risa> <risa> empiezo a hacer cómo hace la paloma <risa> <risa> muy bueno le sale muy bien se lo hago mucho sí, el sí, proceso bueno, lo he escuchado de... Sí, de... es muy, <risa> sí, sí, muy eso debe que ver con su carrera si sí, por supuesto observador de palomos de eso viene especialista Bueno, tengo también de Elton John Bueno, Elton John un grande Un día, nunca, Elton nunca pasamos Elton John en este programa Sí, ahí hemos pasado pasar sacrificio y nos ponemos a bailar es ¿no? Sacrifice, sí, dígame, perdón No, por favor eh, Dice, al margen de comida vegetariana Bueno, bueno. eso eh, bueno es una excentricidad ah, Escúcheme, señor claro. ¿Quién por... escribió esto? Paul McCartney <ríe> Porque no consume ningún alimento que tenga proteínas de origen animal Está muy bien, es, es claro. vegano El cantante quiere que en su camerino Haya palmeras Flores y frutas o sea, al... Alineadas en sincronía estética Y de color Está hablando del voz Escúcheme, está la fruta, no sé qué pero Palmeras El Tonjón Pero este. aparte tiene que estar alineadas En sincronía estética y de color Espectacular claro, los, los asistentes pues no tienen que le matar La, lo que le matar la verdad Después dice, en sus actuaciones por todo el mundo siempre lleva su mismo piano, mire, valorado aproximadamente en un millón de dólares. Bueno, que debe ser trasladado con sumo cuidado y delicadeza. No obstante bueno, la Elton John con el piano. Y supongo que los dos, ¿no? Porque Está todo alineado. Adentro, favor, capaz que lo llevan adentro, Que claro. si no, Creo, adentro, creo bueno. que es un piano blanco el del Elton Me parece que sí. Lo tengo visto como... Dep Depende de la, la situación. Sí, sea, si usted... ah, porque acá dice que siempre usa el mismo no si usted el y, sí, Generalmente uno usa el mismo Pero hay que ver para qué lo circunstancias pinta, Lo pintan antes de entrar Yo tenía un, un amigo que por ejemplo Para que lo que eh, no reconociera la policía Por ejemplo, él decía que tenía una táctica Que era pintarse el, carco, el casco Todos los días se le andaba a moto Para que no reconejara ah, eh, Todos los días se pintaba el casco <coughs> diferente Que laburo igual ¿eh? Sí, sí, seguro Laburo. Ah, mira, te, ¿Qué, qué, qué trabajaba en la mafia? ¿Su amigo? <risa> no, no. ¿Qué haces <risa> <son> amigos? <risa> claro, Andrés. Este, Con nosotros se los homillos, ¿Qué Andrés. ¿Qué haces eh? amigos? Eh, Escúchame, yo tengo... Que mi, no quería que lo reconozcan. En mi familia tengo mucho, muchos personajes de toda ahí Imagínense que tengo... Mis viejos eran 10 hermanos, tengo un montón de primos. Ah, y más los que vivían no. en el campo eran muy fabuleros. Entonces, si uno contaba una cosa, eso no es nada, te Y ahí arrancaba la velocidad que podía terminar en cualquier cosa. Sí, claro. Y uno, lo único como era más grande, yo era de los más chicos, escuchaba eh, un día había trae las excentricidades sí, de su favor, familia, de, familia sí. favor, de algunos familiares. Es más, podemos sacar alguno en vivo, algún primo, alguna que cuenta, hora alguna que se acuerde o sea? ahora, eh, eh, sí, eh, <risas> un día están discutiendo y qué sé yo, ahí familia, tíos y demás y se no, pero en Olavarria nosotros tuvimos lo tuvimos subte. ¿Cómo? <risa> digo, mi tío era, lo mira, porque los ojos prendió fuego, le dice, ¿cómo? Ah, sí, pero no prosperó el proyecto y tapamos todos los túneles. Dice, "Ahí sí nivel me refiero." ¿no? Era una cosa infernal, infernal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero bueno, eso será para otro momento, para Pero me, me gusta, eh, la cerámica su familia. Bueno, de Elton John eh, dice agrega nomás que la preocupación principal de del decir Elton a ah, Sir, sí, claro, no, son two ¿eh? sirs, Lord y no sé qué. Es, Cuando cumplen 70 pirulos le, le mete <risa> claro. el forro de la estampita es la temperatura del ambiente del recinto que debe ser exactamente 19 grados no. ni uno más ni uno menos ni más ni menos sí. eso puede ser que sea por el piano también ¿o no? No, no, no. para que tenga una temperatura por un buzo puede tenía un solo buzo ah, ah bueno busetti tenía te gustaba un buzo, <risa> un buzo y como y el dice, piano claro, no sé. cuando no tiene plata se lo que quiere Yo voy a usar este buzo. Este buzo siempre y abriga hasta 19 grados. Sí, señor. Si se hace un poquito menos se muere del frío y si hace más el mole de calor. Exactamente. Bueno, eh, yo no tengo más excentricidad. No sé si usted quiere contar, Chicho, alguna que haya escuchado por ahí, que le hayan comentado. La verdad es que no, en este momento no me viene ninguno a la mente, pero... ¿Usted no tiene alguna excentricidad mía? Sí, suya, suya. ¿Algún berretín? Algún berretín, alguna maña... Sí, soy, mañana son algunas cosas, pero como por ejemplo me gusta cocinar eh, a la parrilla. Todo a la parrilla. Cualquier cosa. O sea, o sea hay... usted, usted lunes, pasa caminando del hotel. De lunes a lunes sí. está la parrilla Puede prendida. la parrilla, no hay ningún problema. Lo que quiera, que un huevo frito la sema la parrilla. Mira que ¿Listo? es, es un, un Ahí que salgaoso de la parrilla. hay que salga bien, ¿eh? eso es otra cosa, ¿no? Y huevo bueno. frito a la parrilla es muy complicado. Pero se hace. Todo se hace bien. a López Rizas sí. ¿Por, es... ¿Por qué nos vamos a negar? Sí, sí, sí. Bueno, me, me gusta esa <risa> electricidad ¿eh? Bueno, eh, ¿les parece ¿tú? una cosa? Eh, si quieren, continuamos la charla eh, Vamos a hacer un, una pausa comercial no? y musical ¿Vamos? ¿Qué les parece? este Así que llegó el manche Así que vamos a vamos picar a algo de las piezas de M&M M&M, vamos a debutar Bueno, eh, salió el sexto álbum De la banda de rock británica de Cure 26 de 85 Salía de Head on the Door eh. Así que nosotros vamos a escuchar Hablando de estas electricidades sí, sí, Que la, la sanguejuela La sangre de ese disco que es un temón Vamos a escuchar ese tema Y vamos a degustar la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 alma tras la sierra muy grande los hornillos si quieres comprar o vender tu lote casa o campo campoácanos al 3544 66 0 34 oúscanos en facebook o instagram como alma tras la sierra alma tras la sierra 3544660034 Solito por el monte y el arroyo a nuestros pies alma tras la sierra Oye, carnicería a Los Hornillos, carnicería a Los Hornillos de Gabriel Funes. ¿Qué? Hacemos un asado. Esperan el súper Los Chinos con la mejor carne. Y recordar, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene hacerlo uno. Hacemos un ¿Estás escuchando? Esa te la debo, un programa de... de... bueno, un programa...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 que el cielo esconde, esconde mucha maravilla. o buscaros en facebook o instagram como alma tras la sierra alma tras la sierra 3544 66 34 por el monte y el arroyo a nuestros pies alma tras la sierra Uye. Carnicería a Los Tornillos, Carnicería a Los hornillos, de Gabriel Funes. ¿Qué? Acá Esperan el súper Los Chinos con la mejor carne. Recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que bien hacerlo. Acá un asado. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. Un programa de, de... Bueno, un programa. at the day and dream of a girl I used to know. Volvimos eh, Luego de, de comer algo Y eh, picar algo por supuesto Porque necesitamos ingerir algo señor. Había un hambre Más hambre que el chavo del 8 eh, <risa> Así que bueno Veníamos a escuchar por supuesto eh, A la banda Boston sí eh, ¿De Boston me imagino que son? Los sí, de oh, Boston Band, eh, Una banda que Había sacado este disco Que fue furor, el que acabamos de escuchar Uh -huh. eh, more Than film sí que eh, bueno, salía por allá, por estos días en Daniel, ¿eh? muy uh -huh. bien Andrés ¿Quiere que pasemos revista a algunos mensajillos que han llegado, André Keller? Cómo no, cómo no reitere cuáles son las consignas así la gente que se incorpora a este programa a esta hora Sí, para los que vienen tarde, como usted Gustavo sí, señor. Eh, Tienen que comunicarse al 354-457-0127 sí. el teléfono de la radio El Grito también, eh, dicho sea de paso tenemos un Facebook que es Esa te la debo, como y, se habrán imaginado y le debemos los mensajes sí eh, bueno, ¿se acuerda? ahí mandó un mensaje Gustavo cuando era oyente sí, sí, no, y de no yo, eh, en el 2021 sí, antes de la pandemia no, señor, el mensaje, el, se lo eh, respondió el otro día y me quedó un merite pasante pasó y llegó en este claro, momento está sí. ahora, le digo una cosa también está las redes sociales de la radio por sí, supuesto como sí. el Instagram Como eh, arroba el grito. Radio punto el grito. Es Ahí Instagram, está, señor. Y radio el grito también en Facebook. En Facebook. Sí, señor. Fantástico. Ve. Bueno, y se ganan, o pueden participar, mejor dicho, del sorteo de una se pintidosa ve. empanada del Club Cercero los Hornillos, Señores, Exactamente. Donde este viernes va a tocar Juan Seferiu, eh, un gran, gran artista que por tercera vez se presenta. En el cruce del cerro de los hornillos. El mejor de la cuadra, ¿eh? Así es. Y de eh, el mejor bar de la cuadra de la es el cuadra, de Fede, sí. sin lugar a dudas. De esa cuadra. Sí, señor. De hecho, es el único bar del pueblo, prácticamente. <risa> bueno, también están eh, nuestros amigos de mim que a en este programa nos acabamos de comer una pizza sí. que estaba espectacular, ¿eh? No cocine, señora. No, no cocine, señora. Camine, Mire, eso sí, camine, sí. pero no cocine. O llame por teléfono al 3544-5575-56 ¿Y, sí. y pide... Eh, ¿Cuál era la, la promo, Gustavo? La, gran, gran la promo, la, señor, la, es la promo antiinflación anti Un latón no. de 7 días No, la latita esa peorra la no. 7 días de Snyder y, es. y una musa A 2.700 no, pesos una granja, Precios señor. que rompen la inflación no, señor. No Así es, bueno, Pero, le comento eso es Andrés Plager sí. Dijo Dejo esa tremenda versión en, en punta En tema Bueno, obvio, Sergio Stone. Bueno, vota por los Stone. Nos deja un tema de Red House, estudio, orígenes. Andrés, para usted me parece que es eso. Diego de las Rabonas dice... Mi excentricidad es ir al baño al Monte Sorri. Mm. Yo no sé si Monte Sorri es Montesori, un lugar. ¿Monte Sorri o Montessori? Sí, sí. O, o al Monte Soli. Un... Él aplica el método Monte Sorri. Es... Ah, claro, sí, es una nueva escuela. Soli voy al monte. libremente claro. ¿A dónde está...? Ah, sí, sí, sí, dice, sí, disculpe no. señores es, es algo que que en la ciudad cuando vivía en la ciudad hacía lo mismo el tipo ah, sí, por eso es, se vino acá sí, los orosos, pues, pues, claro. se vino escapando claro. ah, más acorde con, con, con su la sin gracia <risas> sí. Paula Lolo dice hola chicas voto por los rolling y aprovecho para agradecer las empanadas y cerveza que degusté el sábado ah, pasado ah, muy, muy buenas Buen. gracias Las mejores empanadas del Valle, eh. Anto dice, hola muchachos, me anoto para el sorteo y voto por Sergio Dennis. Y una ah, carita casi hace así. Hoy a Sergio, me parece, eh. Sí, mientras me, no gane me, el otro me, Sergio. Me late que gana Sergio. Bueno, que gane el otro Sergio también. Bueno, Ana de los Hornillos dice, hola, <risa> voto por Sergio Dennis. Un poco loco... Ah, un poco loco es el tema. Sí. O te quiero tanto. Me parece que eso para usted, Gustavo. <risa> eh, ¿Lo de un poco loco lo de te quiero tanto? Eh, no sé. Claro. Ustedes sabrán para, que, para <risa> qué... ¿En <para>? qué orden? <risa> qué orden? Marcelo Calzada. Epa. Que no es Marcelo. Epa. Que no es Marcelo Epa. de Rafael, de Rafael Calzada. Marcela, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo agendan esta radio, sí, por favor? Sí. Es una cosa... Se larga. ve que lo conocen, bueno. No es de Rafael Calzada, ojo. Dice, ah. excelente las excentricidades. Voy con Sergio Deni... Che, Sergio Iniza fan, ¿eh? sí. Vamos, Sergio. Un prócer de la música nacional, carajo. Es verdad. Excelente el equipo, Marcelo de Casilda, Santa Fe. Ahí abrazo está. a Raúl y Alicia de Villa Las Rosas. ¿De Casilda o de Calzada, de Rafael Calzada, final. Es de todos lados. Señor, ¿usted de dónde es? Amo de Los hornillos Un hombre mundo? del mundo. Escúcheme, yo un le hago una, usted ahora, en este instante, dejera hablar. Sí. Usted de Los Tornillos de San Martín. Eh, imita imita le diría. Bueno, a ver, lo de Los Sonillos. Me la juego. Vamos. Se la juego. De Los Sonillos, señor. ¿Dónde dio? tiene domicilio? Eh, eh iba a ser complicado, o sea, eh, no Rafael Calzada. Que... <risa> bueno, puedes antes? repetir la, la, de vuelta. En las votaciones botón, fueron sí. todas prácticamente para, no, espere. ¿Cuántas? A ver, dígame. El Diego de Las Rabonas sí. que lo votó los Rolling Stone. Eh, Andrés Plager también. Paula Lolo, los Rolling Stone también. Anto Sergio Denis. Ana de Los Sonillos Sergio Denis y Marcelo de Casilda... Disculpe, el anterior... El después de Anto... ¿Por qué me está escuchando? Eh, pero disculpe, <risa> Después, molara, después me me le me pasamos... Me sí, revistar, así yo. está el país... ¿eh? Paola, Lolo, Lolo, Rolisto... Sí, hasta ahí vamos... Después dice... Anto, Sergio Denis... <risa> ¿Y después? <risa> y después de Anto... habla de los hornillos... Sergio Denis... Ah, y Rafael... No, Rafael ah, no ah, cualquier cosa ah, Rafael, ah, Rafael alzada sí, de eh, Casilda que, pero sí. que bien morón finalmente es eh, de Marcelo vota? de Casilda votó Sergio Deniz también Chicho ahí está Marcelo. y los votos del principio no lo estaban medio de todo no lo no, estaban no, no, no, no, en no, no, nada se, se nos traspapeló el papel porque hemos uf, anotado está anotado tuvimos que salir corriendo en un momento y salió Martín se estaba sacando la ropa Martín en Uruguayo votó por Mick Jagger Adelán también y bueno Y María. Muy bien. Hasta ahí van todos los mensajillos por hoy, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, tengo otro mensaje más que llegó por colectora De nuestro amigo fe De la cervecería clandestina Ahí ¿eh? está, la información Vamos, llega, señor Dice para Gustavo uh, Opa. Ah. Esto para usted, Gustavo Opa. Me alegro que participe en el programa Así no ah, se puede ganar Fede. más la birra y las empanadas ah. Es que esa es nuestra estrategia veces, ¿eh? Cuando ganan más de dos veces sí, Tiene que va. venir a, a laburar acá. acá Fede lo dice contrario ese ah, señor. Y para Chicho Uy uh. Opa Sepan que en el baño del cruce del cero de los hornillos Opa El papel higiénico se cuelga del perchero Opa Porque el señor No, no el señor el que está en el cielo uh, Tan el usted, tan chico. tan tan ah, pues tan tan tan Se tan. niega a hacerme portarrollo Chicho oh, ah, ah. Eso Eso era en primer grado Ahora viene que... la peor parte Igualmente me caí bien por la cara de degenerado <risa> Señor, bueno, que radio. Nunca rabio. me he quejado. <risa> es solo la cara, igual Fe. <risa> ni ha recibido quejas también. Y eso que Fe no sabía que usted era nudista hasta ahora. No, no, lo, que, lo que no sabe Fe es lo que opinamos de la cara del, pero bueno, ni importa, Fe. Fe podría venir también, eh. Fe ya vení, dije varias veces, sí. pero... sí, sí. Se, Se tiene que, que ganar la birra. Se bueno. tiene que ir a subir, escúcheme. Claro. Va a participar por su birra, Fe. Eh, no, Fe, está totalmente averiado, señor. No, no. Bueno, ¿qué tenemos, doctor? ¿Tenemos algo interesante o vamos a otro sobremembretado? Un sobremembretado, usted me dijo que tenía por ahí. Bueno, eh, vamos a abrir el segundo. esto ah. eh, yo quiero que esta es la parte de la sección más importante del programa. Creo que dejemos de chascarrillos. Por favor. Y hablemos de cosas importantes, ah, porque sí, no, esto te... sucede en un pueblo es Ah, ah, ah, ah, y cuando so so hablamos de Escocia, sí. estamos hablando de buen vino, de un pueblo donde de, de, buen de buen un vestido. pueblo en Poserado, ah, y Colorado, o sea, sí. Sí. El pueblo escocés que tiene una taza de gemelos récord taza de ah, gemelos sí, Recker. Bueno, la localidad escocesa de Greennow crece por una de, de las de la mejores localidades donde se puede vivir. Tiene apenas 44.000 habitantes. Bueno, apenas, son una bocha. Pero son 22.000 la claro, amanecimiento, o sea, son el doble. Claro, pero no se pues no, no atrece. Una curiosidad muy llamativa, mi amigo. Sí. Es que cuenta con una tasa altísima de gemelos. ¿Vio que le dije? ¿Pueden ¿Pueden decir, y, y, y, el, y además el, colorado, deben o ser. Sí. Bueno, ¿Cómo, ¿cómo distinguir? Uno del otro, es un tema, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ver, Esto sí. generó que el municipio sea conocido como Twin, Berry Clyde. Un juego de palabras entre twins, gemelos, por supuesto, y Berry Clyde, ¿no? Cada año nacen 1,6 millones de gemelos en todo el mundo. 1,6 sí, millones de gemelos mucho, en todo Exactamente, es una ¿Usted voz. ¿Usted cuántos conoce? Muchos gemelos. Yo, yo conozco número? como a tres. ¿Ah, sí? Eh, no? eh, a tres son impales ¿cómo puede no, ser? no, a que no, sí, son tres, hay y no que, hay siempre hay sí. uno que no conoce a otro ¿no? claro. este de hecho usted eh, vio los insos que hay un gemelo que sí. es, es el malvado ese se escapa sí, o se transforma en presidente sí. escúcheme Eh, según una investigación de Adford Por supuesto las sí. empresas, Todas las investigaciones Serias vienen de, Oxford, vienen de Oxford, ¿no? Oxford Que no es el pantalón no. acampanado De ahí salió no. igual ¿eh? de pa, eh, Pata, de, ahí pata salió de, de elefante eh, Pata de elefante yo le digo ese pantalón ¿Cómo? Pata de elefante ¿Se acuerda? No consuma estupefaciente sí. señor Por favor le pido eh, Informó que un número récord de nacimientos gemelos En el 2021 Claro, la pandemia No, no, no, no, no. Eso se pusieron números. a trabajar Vamos a considerar que ya tienen la mitad del trabajo hecho ¿Por qué? Claro. Porque tienen polleras Claro Bueno, en ever Everclimb Siempre ha sido conocida por sus altas tasas de gemelos ¿eh? eh, dicho hecho lo, ¿Se cura de los gemelos fantásticos? Eh, este oh, eh, Es así eh, Con 147 parejas Asistiendo a escuelas locales En la última década Bueno, si son eh dijimos 44.000 habitantes y 147 van a la, a la escuela, estamos medio complicado, ¿no? Bueno, ver, la es no escuela. escuela eh. Claro. En las escuelas de Patrick Adgoren Primary acogen este año Señor. lectivo bueno. a 17 pares de medias de gemelos en la primaria. Ahí área. te escribí por pares. No, no, es ahí, ahí te toman si, por ejemplo, si sos gemelo de algo. Si sos gemelo de algo o te pareces a alguien. Vos le llevas la foto, por ejemplo. Yo me escribo Chibonía. con esa buya guala, por ejemplo, todo así como Claro, tú tienen que llevar un palo. Llevas al Colorado McAllister, por ejemplo, dices, "Acá vi conmigo." Para. Y ahí este te dejan pasar. O, Eh, eh, digamos que eh, lo que es interesante es eh, lo que supone que un año muy alto de admisión de gemelos ¿Sí? De admisión de gemelos eh, Claro, porque ahí estamos hablando que te admite si sos gemelo, dale Claro ¿sí? Si no, juira Por eso Es yo, más, realmente los profesores pero, también pero, son pero, gemelos Si ¿sí? vos claro. peleado con tu gemelo no puedo decir <risa> Eh, sí, pero a diferentes colegios Siempre un ah, grandito, eh, eh, hay un gemelo eh, eh, eh, eh, maldito Así, sí. eh, o así malditos, como hay para... hay seres humanos gemelos Hay gemelos de escuela Hay gemelos de municipalidad Autos, autos, gemelos. Ah, Todos, autos gemelos Es una locura Vos, ese pueblo Me encantó <ríe> eh, Entonces decíamos que eh, El segundo más alto registrado Esta cifra fue solo superada en 2015 ¿eh? Cuando 19 parejas empezaron en el colegio Al mismo tiempo Y acá, no van a empezar después, ¿no? O sea, empieza 19 parejas eh, de gemelos ¿eh? claro. estamos hablando de cuánta gente 38 19 muy bien, anda bien yo creo que tiene sí, que hacer el sorteo este día hoy es el claro, hoy justamente es ah, 38 todo, todo es no deja no, nada 38 no. es 1 más 3 son 4 sí. y 3 son 11 11 es el número de la de la prosperidad eh, eh, eh, renonce sí, sí. se ha convertido en una tradición anual en hyperclimb o en typerclimb como se nos ha dado a conocer, dice esta señora, sí. mientras barre la puerta, da eh, da la bienvenida a nuestros gemelos en primero de primaria. Declaró Grimes Brooks, vicerector de la escuela san Patrick's, la gemela, no es la original, sí. añadiendo que la comunidad tiene la suerte de contar con tantas escuelas increíbles. Claro, si todo es gemelo ahí, usted se compra un auto y automáticamente tiene otro. Así de corto. O sea, Ahora, en la, en la escuela uno podría cometer muchas fechorías teniendo un gemelo, digamos, ¿no? Claro, pero vos tenés un, eh, por ejemplo, si vos... vos lo lo claro, muestra a los dos. Profe, yo no fui. A los dos. Claro, y el profe sí. por ahí no es el profe. Es, es el, el gemelo. De claro, claro, y así es, está el mundo, es o señor. La escuela primaria celebró recientemente un ensayo general de cara al curso académico mientras crece el entusiasmo entre los alumnos. No sé qué tiene que ver esto. Sí. Pero las escuelas no son nada sin los niños. Es verdad, señor. No. Eso es, no, es una eso, gran verdad. Es Escríbanle a la pared. No, no, me parece eso? que me voy a tatuar. La gente eso. de Oxford sí. sabe. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No por algo investiga. ¿eh? Eh, el personal y las familias eh, que la forman. Y es estupendo ver pasar hoy... Aquí, aparte de la próxima generación, a la que deseo todo lo mejor cuando se embarquen en la siguiente etapa del viaje educativo, declaró Brooks. Bueno, no me interesa. La verdad que... Este lo que sí nos interesa que ahí este ahí está complicado el tema. Está lleno de gemelos. Yo, sí. yo, yo soy un padre ahí y Yo verdad, me parece que tienen regla. su esposa eso es cosa porque si es gemela, Me voy corriendo. Claro, si usted es gemelo ah, va, usted. y si usted es gemelo viene su hermano, no, no, no sí, quilombo, sí. Claro, da para confusiones. A... para confusiones sí, y sí, aparte sí. tiene que tener las simetrías en todo su cuerpo, sí, porque claro. un gemelo puede ser un gemelo de cara. ¿no? Sí. pero si hablamos eh, pero las sí, de las relaciones maritales señor eh, eh, usted se da cuenta dice eh, claro tiene cuenta, tiene ¿no? que andar muy gemelamente sí, si sí. no eh, se complica el rally ¿no? Puede reconocerlo por el de gordo del pie. Mm, claro, sí. la uni encarnada usted, usted tiene, los Pero juanetes. Pero capaz que no lo no. quiere reconocer, mejor ah, no claro, gorda, se porque son todos gemelos. No pasa, ¿Cómo la vista gorda, no señor? Y bueno, es una manera de decirlo, ah, no piense la más, cosa, por favor. Ah, que hacer la vista. Claro, bueno. Ahora, ¿qué, ¿cómo puede ser eso usted, Doc, que es antropólogo? Que sabe, ¿cómo? ¿Usted qué sabe el tema? ¿Usted que sabe, ¿Sabe el tema? Claro. Sí, yo sé de palomos y de gemelos <ríe> Es eh, un montón mío salir del trabajo Ha dicho el doctorado, en más, doctorado en en, A veces me quedo sí. observando Cómo cortejan los gemelos también Que hacen como la paloma <risa> <risa> Hacen el mismo movimiento ese que hace. Pero vítase sí. por favor le, le, queda, le, queda que le queda raro Es muy raro, raro. gráfico lo que le decís <risa> que que me el sonido que, ¿Cómo que, es el que sonido? Que sí, día, no, no, no, no, no, no, El, el sonido que, eh, eh, que hacía el palomo. Hay dos sonidos. Sí. El el del sonido cortejo, que, en, Ah, bueno, el cortejo. Porque hay en esta época del año hay un hay una creo que es una paloma. Ajá. pero no no sabía si es paloma o palomo. Una sola. Sí, una arriba de mi techo que toda ah. la mañana en esta época del año se sí. Curu, curu, curu, curu, curu, curu. Sí, una cosa es raro eso, quizás, me no escucha, quizás me escucha quizás me escucha cuando cuidado? yo me baño y hago el ruido del palomo en celo y ah, la paloma ah, está ahí ah, usted replica a no sé los, que se que se veo veo los animales ah, este, uno vive que la gente canta imita la paloma imitando lo que ¿Señor escucha Partín? No, no, no, replica los el, movimientos no. Los movimientos ¿El movimiento y los sonidos Tío sonido del palomo en celo Claro, entonces sé si la paloma bueno. Pero y el gemelo también es parecido ¿cómo? El gemelo ¿Cómo? hace prácticamente lo mismo Sobre todo el escocés Pero fuera <risa> fuera del baño Usted abierto, viste, por ejemplo, ¿no? eh, pollera escocés Porque el escocés tiene esa particularidad Se dede Eh, Entonces, me pongo el mantel en mi casa porque no porque porque o una camisa no podes... por ahí como para cuál es el sentimiento de La... andar así diga, un sentimiento de, siente, de, de libertad ejemplo ¿De básicamente de, como... libre albedrío pero le voy a aplicar al Chicho que es nudista mire como si sí, la verdad, la verdad. No, sé malo, claro. sí, es el no es lo mismo eh, con una pollera y que entre por abajo el sonido o lo que bueno, no, ah, no, es no, un chiflete no. claro. claro uno viene así claro. <risa> y eso del sur encima v eh, su estado es peor. es el peor no. y ahora que viene a tomar Santa Rosa con suerte ¿no? Escocia está bien al norte vendrán algo como para ponerse como ¿En como la sentido? medibacha de la mujer, digamos eh, Puede un ser Un digamos Puede ser Algo así como para andar abajo de la pollera sí, Puede ser, puede ser eh, Que exista algo así ¿Sí? Para los chifletes No creo? sé, creo que no eh. Para los chifletes Porque imagínense que Capaz un los, poco frío. los gemelos tienen que ver con eso Por ahí ah, viene por ese lado No sé Con algo del, del chiflete Vete Ah, eh, no no sé, a, habría que investigar. Lo, lo, lo voy a estudiar. Voy a estudiar para, por el 70 pollera, me parece, ¿eh? sí, a, para el gemelo, próximo eh. programa ese te la debo. Vamos a estudiar gemelos en extinción. Ese te mandé y, y palomos. Y palomos, Y vamos al otro tema que es gemelos en extinción. Bueno, gemelos en extinción. Bueno, eh, vamos a realizar eh, Por favor. Ah, sí, las cosas que ameritan este programa, que es La votación y para soltero. ver quién gana. Eso es este, importante, o Sergio Dennis o los rallies Town. A ver cómo como piache. Vamos, esto, Sergio. ¿no? Vamos, Sergio querido. Yo, yo <coughs> particularmente voy a votar a Sergio Dennis, Yo también, ¿sí? señor. Vamos, Acá, Creo que es eh, casi unánime porque me imagino que Andrés va a votar los Stone. Eh, por supuesto. Usted sí. no lo conoce, ¿verdad? ¿Y, y Chicho, eh, Benito Yo voy a votar a Sergio ¿eh? eh. Anís <risa> cuatro, cuatro para Sergio ¿eh? Vamos Sergio ¿Vos? Martín eh, Yo voy a votar a mi amigo Sergio Anís porque era de Ballester Vamos. Era hincha central de central a Ballester encima <risa> Incomprobar sí. ¿Y Gustavo? También, También, a Sergio ¿Cómo está el hogarismo? Acaba de ganar Sergio Vamos Muy bien. Ganó Sergio Anís ¿Quién lo hubiera dicho? No? ¿Quién lo hubiese dicho? ¿Quién hubiese dicho? Creo que la primera vez que gana eh, esta Benis. sorpresa, la primera vez que gana Sergio. Sí. La primera vez que gana Sergio Benis en este programa, <risa> señores, hay y que en, decirlo. Ahí, ahí llegó y Sergio. gracias Sergio. No se dice gracias Sergio. Lo mandó Sergio. Y lo mandó ganando? Sergio, claro. Bueno, bueno también bien. podemos hacer algo... Eh, a ver qué será. El, sortió, el, se el la... número del de 1 del 14. Eh, escúcheme, acá <risa> tenemos a la... Nosotros, en este instante Le voy a decir una sí, cosa Ya que eh, la gente se ha quejado ¿Por qué se quejaron, Andrés? Se han quejado, uh, yo le quiero decir esto Porque dice ese. que hay tongo Y qué sé yo Trajimos a una a una persona que esto ah, es totalmente Impoluta Exactamente La escribana, venga para acá Vamos A ver Y dígame el número Y vamos a llamar a la eh, Del 1 Kiribana, al 14 que Luna un Kessler Para que diga El número Del 1 al 14 Luna 5 5 5 5 No saben ni lo que anotó el Chicho eh, Es que está confuso Confuso de Chile Va, va de bueno Con El Adri El, a, Hola, el corresponsal bien. de la radio el Corresponsal popular Corresponsal popular de la radio Se ha ganado, Adri querido Te ganaste eh, una birrita Dos empanadillas de, Para este fin de semana este, Así que bueno A, a deleitarlas y disfrutar ¿Tenemos la grilla completa? Habíamos dicho que teníamos... A Juan C. Este a, viernes, eh, Adri, a podés ir a, a disfrutar a Juan C. Y si no, se ganó la pinta, señor que está escuchando este programa. Señora. Igualmente puede ir al cruce de los Ornillos a pasar un rato. Tiene buenos y la mejor cerveza. ¿eh? La, la mejor verdad que, cerveza que si los precios están muy bien. Sí. La cerveza muy buena. Buena ganja. Bueno, perfecto. Yo tengo una información que ya se me estaba pasando. Ver, que me pidió nuestro amigo Gustavo... Encuentro de ajedrez el ah. miércoles 6 de septiembre, está todo, Gustavo, la de eh, las 17 a las 18.30, ¿eh? eh, centro de jubilados El Aguaribay, bulevar El Porvanit a metro Muy de la Ruta bien, 14. Eh. ¿eh? Acá en Los Hornillos un encuentro de ajedrez. Sí sí, sí sí Creo que es el, el primero o ya se viene haciendo esto, ¿sabes? Es No, primero, esa ¿primero? te la debo Como es este programa Es el primero Bueno, el primero si está. usted quiere informarse más Sobre este evento Lo puedo hacer mandando un whatsapp Por ejemplo al 3544 66 12 10 Es bastante sencillo 6, 6, 12, 10 si tiene la característica del valje Así es. y si no le agrega el 3, 5, 4, 4 Gran juego. ahora Gustavo está en todo manda mensajes al mismo programa que él conduce claro. ah, señora, organiza no, el no, torneo de no, ajedrez no. y después te dice a vos que lo digas ¿Lo? claro, una cosa, ¿eh? una cosa y enumera a la sí, gente para que se vean las la tiendas. verdad una maravilla Gustavo y sabe de detalle de famoso famosos eso me lo mandó Benito ¿eh? Benito es el que tiene la data Timo, tono, fomo, bueno muchachos creo que nada más Nada más, eh, nos vamos a despedir eh, con... A un, con Sergio. Con Sergio, Denis, y posteriormente... Bien. Para la gente que pidió ahí... A los rollingas Para ¿verdad? los rolingas, eh, ¿por qué hacíamos esta, esta dicotomía más allá de Sergio, que es un grande, por supuesto, para sí, mucha sí, gente, era. para otras no, por supuesto. <risa> eh, pero salía Steel Wheels. Por allá, bien, eh, lo que se llama, lo que es... Eh, Es eh, ruedas acero Así es que volvían los Ro listón por el 29 de agosto del 89 lanzaba en ese discaso y con eso la gira no que de vino en Buenos Aires después de esa gira este muy linda que arrancaron eh, muy interesante con su banda soporte no estaban entregue a ver quién llevábamos para la presentación en Estados Unidos no Recordando que ellos en, de, desde Dirty War en el 85 se habían separado y los Rollistón no se sabía si volvían a juntar, se juntaron y armaron este discazo. Entonces, como eh, ya las diferencias eran distintas de vida, que Richard se la pasaba siempre eh, iban a un hotel y él se iba. Me se saludo. iba a ver bandas ah. a Bronx, a Brooklyn, a un montón de lugares bien y entonces ve a Living Color un bandón, todos negros con un era una mezcla de interesante por esos años y, se, y lo llama a las 2 de la mañana volviendo a Dios copete que ya tengo la onda soporte no son las a de a mañana Amig. Amig, venite a verlo ya haceme el favor y me confirmás, no pon el teléfono en ese momento, teléfono público, lo puso ahí y le dijo, ahora voy para allá Muy se bueno. vistió, se va a verlo, y dice, sí, es la banda, y los llevan de gira, ¿no? Muy Mirá bueno. que loco. Qué bueno. Y los Living Color hacen de soporte los Rolling Stones. ¿no? En toda la gira. En la gira de Estados Revenido. Unidos, porque cada, después ah, cada uno, en, en las claro. giras europeas y demás, eh, participaban. Pero muy interesante la muy bueno, eh, bueno. Eh, lo de... Así que posterior, uh, no vamos a despedir con Sergio Benítez, pero si ¿Qué? quieren escuchar este disco, va a sonar por ahí. Vamos, vamos a quedarnos bien, entonces Bueno, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Sí. Eh, aprovechen no sé de si cantar esta ver. canción si usted es de boca. Sí. Porque la va a reconocer. Esa es una canción Ajá. de cancha, vamos. señor. Buena ah, semana. Que querían, claro. vamos Buena semana para todos. Buena semana. 88.5 El grito. ¿Querés empezar un emprendimiento? ¿Querés organizar el que ya tenés? ¿Tenés que liquidar tus impuestos? ¿Calcular ganancias? ¿Certificar un balance? No necesitas alguien que te asesore. Necesitas alguien que te acompañe. Senderos. Consultora contable humanista. Se encarga de acompañar a los emprendedores para que conviertan sus ideas en emprendimientos sustentables y resuelvan los escollos del camino. Que no te limiten un montón de términos difíciles. Con métodos tradicionales y holísticos, Senderos se adapta a tu persona y a tu problema para resolver cualquier inconveniente que surja con tu emprendimiento presente o futuro. Comunícate al 3544655431. Acordate, Senderos, Consultora Contable Humanista de la contadora Paula Graciela Ascurra y focalizate en vos. El tiempo es un conjunto de horas, pero la hora ya pasó. Y si fuera al revés,